polésbica en el bar, estamos aquí eh, en Radio Nauta, la, la radio de Olga Vázquez, en, en nuestro segundo programa, ¿Venimos? acá con eh, mi, mi compañera eh, Menelipa, y bueno, nos presentamos, yo soy Hipólita, estaremos conduciendo esta, en esta tarde de viernes. Bueno, les quiero contar que hoy estamos en vivo, pero no en directo porque nos pasamos el 25 de mayo por el orto, entonces tenemos una fiesta mega a la noche y no podíamos grabar el programa, no tuvimos que grabar el programa, entonces sepan que hoy tenemos todas las redes sociales disponibles, que nos va a encantar mañana levantarnos con sus mensajes, porque hoy no los vamos a poder escuchar. Ni, ni ni leer sí, igual sigan mandándonos y los podemos leer el próximo programa contame igual, Fiore, a dónde, porque no le contamos a nos nuestras lesbos mandar, oyentes eh, nos pueden hablar por Instagram o ver nuestras historias en Instagram en arroba polésbica en el bar o en Facebook eh, también polésbica en el bar muy bien bueno, tenemos acá a lesbianas están, en el piso sí, ¿no? Mucho, nos queremos saludar picos chicas Tenemos un montón de lesbianas que están haciendo el aguante, lesbiana DJ, lesbiana operadora, lesbiana asistente de, de, de piso en vivo. Somos un montón. El segundo programa, el primero, la pasamos re super terminamos. No les cuento cómo. Ah, sí, les cuento. Eh, ¿Vos bueno. Vos? De fiesta, terminamos. Sí. Perdón, antes de seguir con el, con el programa, que es re largo y tenemos un montón de cosas, eh, les quería decir eso, que estábamos súper contentas, que estamos instaladas y que no nos vamos más de Rayonauta. Llegamos para quedarnos. Bueno, hagamos un bueno, resumen de programar. Sí, bueno, hoy tenemos al finalizar nuestro vivo a DJ Transa. Nos va a estar musicalizando unos temas. Eh, también tenemos premios y sorteos eh, de Contanos. la red de entrenamiento autodefensivo de La Plata. Que las, las pibes van a estar en momentos con nosotros. Vamos a hacer un mini reportaje. Me encanta. Y bueno, después tenemos... Ah, bueno, los premios de La Rifa son... Un flash tattoo, un fanzine de la Real, producto de dietética en una bolsita sorpresa múltiples cosas. Mm, eh, una pasta frola, riquísima, mm, chica ya, ya la probé el fin de semana pasado porque bueno, no pudimos hacer porque esta rifa en el día, en el día eh, previsto. Una docena de empanadas de verdura, una de calabaza, cuatro antifases, eh, berenjenas en escabeche, un cuadernito, stickers... Así que nada, llamen ni manden. Bueno, eh, tenemos un montón de cosas también. En un ratito, después de nuestra editorial, vamos a tener una entrevista con Sofi de Despedida de la Línea 144. Así que le voy a dar lugar a mi compañera Hipólita para que lea la editorial del día, la de La Patria es el orto Ni patria ni matria, versión sexual permanente y promiscua. Las lesbianas a que presentes anunciamos de forma inmediata indefectible, nuestra profunda renuncia a todo orden establecido, pisoteamos la, la patria, pisoteamos la matria, proponemos un estado de desobediencia permanente, acabando en primera instancia con la institución familiar y todas sus facultades. De esta forma arrancaremos de nuestro pecho la culpa y las obligaciones que nos imponen por el simple hecho de nacer, hechos que además jamás hemos exigido. No queremos padres que nos protejan ni madres que nos, que nos apañen. Construiremos la amistad como forma de vida. No, levantar, no levantaremos ninguna bandera color cielo, solo levantaremos armas, feroces guerreras amantes destructoras de, de fronteras capitalistas. Nos declaramos en independencia absoluta de toda autoridad y en, y en alianza afectivas con putas, bisexis, trabas, trans, maricas, callejeras gritamos como acción inmediata nuestra fuga voluntaria y vengativa del género binario. Nos alzamos al grito de las lesbianas no somos mujeres. Muchas gracias. Bueno, a continuación un tenemos sí, un tema musical eh, de Crystal Fair que se llama Chase Laird.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 de nuevo. Hola, Liliana. Estamos acá con Sofía G. Vamos a estar, me parece que en un ah, ratito. Estamos, ah, ya estamos en comunicación con Sofi. Sofi es una despedida de la línea 144. Eh, estamos y vino a contarnos brevemente eh bueno. Una introducción a, a, a nuestros lesbosos oyentes de qué es la línea 144 Y bueno, y cuáles son eh, cuál es el estado del arte de la línea 144 en este momento Primero, queremos saber si Sofí, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Hola Hello, hello, hello, hello. Hay una... <risa> Bueno, mientras esperamos les recuerdo que hoy no estamos eh, O sea, estamos en vivo, pero no en directo Entonces... Eh, Se comuníquense con nuestras redes Instagram Facebook Arroba Polésbica en el Bar Escríbanos cosas que nos queremos despertar Con sus mensajes Por favor Esta vez sí. sin teléfonos mm, Sí, solamente con redes sociales Solo con redes, que no es poco Bueno, tenemos un montón de cosas eh, Bueno, entre ellas eh, la agenda Que te, sí. el día de hoy para que me encuentro con la agenda Acá está. Tenemos fiesta, porque sí, eh, nos encanta enfiestarnos. de la Matria Drag, hoy en Guajira, a partir de la 1 de la mañana, 49 entre 4 y 5. Eh, también tenemos el sábado 26, eh, una jornada por Joana Ramallo, a las 15 horas en Gobernación, mañana. El domingo 27, a partir de las 14 horas, Mural eh, del Comité Kurdistán. El lunes 28 a las 18, pañuelazo por el aborto legal, 18 horas en la legislatura. Y el lunes 4, ya el de junio, marcha ni una menos 17 horas en la Plaza Morena. Vamos a volver a repetir toda la agenda otra vez, pero me parece que ya está Sofí con nosotras. Sofí, ¿cómo estás? Hola, ¿nos Hola, escuchás? No nos frustremos que ya vamos a tener la comunicación con Sofí. Suena un lindo ya. <risa> en la, esta... En... <risa> sí Bueno, bueno les volvemos a repetir Si quieren el, la, la Por ahí podemos volver a, a A llamar en un ratito sí Bueno, bueno. les contamos más Tenemos eh, nuestras secciones De siempre sí. eh, Zarpada en chonga Hoy va a haber top 5 De lesbianas y mentoras Me Después va a estar la columna de mmm, Sexo y lesbodrama Nos a también. contar sobre el poliamor las licenciadas... No poliamor, sino como Más de un vínculo sexo afectivo Ya nos van a contar, no sé Son atrevidas, la licenciada y la doctora Siempre se caen con temas controversiales Que dan para el debate Así que que por ahí en este momento Como estamos en vivo y no en directo Vamos a tener que eh, leer Todas las cosas que nos quieran contar a lo, Al próximo programa Eh, yo voy a contar de mí un montón de cosas porque tengo una idea de lo que puede llegar a pasar en la columna de la doctora y la licenciada mm. tenemos también porque acá <ríe> somos lesbianas diversas, hay lesbianas odiantes, yo estoy viendo a una hora detrás de la pecera que está encendida de odio sí, va a estar ah, en ¿no nuestra cuantas? columna de, de lesbo odio y después... yo ya tengo preparado eh, que voy a que voy a contar que odio, que no odio. Bueno, tenemos esto. Hoy fiore contaba el que tenemos un sorteo. Muchos sorteos. Hay como 17 sorteos de las chicas. Entonces tenemos que empezar a sortear y mientras esperamos a Sofi de la línea 144 vamos a hacer el primer sorteo que es por cuatro antifases para que la lesbiana tenga un sueño cómodo, placentero. Yo soy de las lesbianas que se despiertan ante la mínima luz, así que me vendría re bien. Ay, Vamos a Voy a sacar un papelito Y las lesbianas, otra cosa que tienen que ser Es confiadas Tienen que confiar en que esto es 100% real A ver acá Pueden ver eh, un video después pues, Por streaming bueno, o, en o en Instagram La pues. primer ganador el primer ganador Es Sere Fayole Sere Fayole se gana El primer antifaz para dormir Como Ay, sigo siendo yo. Saco otro papelito. A ver. Acá está Brian Eumann. Brian. Brian, dice. Caramelo. Ah, la caramelo. Ah, para un antifaz. Después de la drag va a necesitar dormir tranquila. Segundo antifaz. Tercer antifaz. Tercer antifaz. Es para... Lo dice... Me Doctora company. Carpinetti, no, perdón, mm. Diana Carpinetti, y tenemos número de teléfono, así que después nos contactaremos con Tercer Diana. Tercer antifaz. Y cuarto antifaz, para dormir tranquili, es para chirly Ana. Así que tenemos cuatro, cuatro antifaces Por supuesto que nos vamos a comunicar con cada una une de los ganadores. Sí, las chicas de la Real... Tenemos tiempo de hacer otro sorteo, así vamos, ¿no? Hagamos otro, porque hay tantos. Ahora te voy a dar a vos, para que los puedas... No saben la cantidad de cosas que tenemos. Es tan amplio el programa y tanto para decir que estamos... Charlies. No, Charlies. Charlies. Charlies, chicas, disculpen. Lo que pasa es que la letra de las personas sí. es tan, tan diversa, que a veces no entendés lo que... Bueno, a ver... Mi compañera ¿Sacuna? Hipólita Sí, por favor Quiero decir que ahora Sorteamos para para para Que me vengo al sorteo ¿Qué quieren que sorteemos? ¿La torta? Vamos por una pasta, Frola Yo digo para seguir siendo tan coherentes como siempre Torta ¿Quién se gana la torta? Dale, decímelo Se la ganó Larisa Alfonso ¿Ah? Teníamos... Clarisa Alfonso. Uh, bueno. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿O está Sofi y la estamos haciendo esperar? No. Uno más. Bárbaro. ¿Uno más que se gana? ¿El Flash Tattoo o los fanzines? El Flash Tattoo. Ay, ojalá me lo gane yo. A ver. El Flash Tattoo es para... Pote. Pote. Ah, es un amigo de sí, de, una, de una de las chicas de R.A. Lesbos sí. es un pañuelo, ¿vieron? <risa> Somos todas vínculas de todas. Bueno, ahora vamos a sortear una cosita más, ¿puedo? Y después les vuelvo a contar las redes y todo, porque hay tanto... Los productos de la dietética, que es una bolsita sorpresa. A ver, los productos de la dietética. Tiene de todo. Bueno, después les vuelvo a repetir la agenda, todo. Ahí está, acá. Decime, vos. Ornella Caragieli. Se ganó, ¿qué se ganó? Se ganó los productos de la dietética, la Ay, bolsita excelente. sorpresa. <risa> Mucha lesbiana fanática de las bolsitas sorpresas de la dietéticas Bueno, ya sabés que nos podés escribir a las redes. Tenemos un montón de, de, de cosas para escuchar. Qué tema, ¿podemos pedir un tema? Veamos Digo, no. para ir sorteando las vicisitudes de la comunicación. <risa> un tema. Hacemos nuestros orificios. polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Oyentes, les queremos contar que por ahí va a ser en un ratito la entrevista a Sofi Porque hay algunos problemas sí. técnicos a resolver Acá las lesbianas están haciendo todo lo posible Mientras y, tanto, sí. eh, podemos avanzar con las col nuestras columnas Tenemos una columna que se llama Zarpada en Chonga eh, Queremos conocer a Chongas que han revolucionado con sus inventos Y acá nuestra compañera Hipólita nos va a contar un poquito de eso ¿Qué te parece? Sí, ¿Va? hoy tenemos el top 5 de lesbianas inventoras. Mm, me encanta saber. ¿Qué inventos? y Todo lo que inventaron sí. las lesbianas, que seguro invisibilizadas totalmente. Totalmente. Además, top 5 de lesbianas inventoras significa que eran reinvisibilizadas porque es el, el rama de la ciencia. Total. O sea, Machismo, jamás. muerte, Muchas no recibieron el premio Nobel por ser lesbianas, bueno, etcétera Contanos de la primera. Bueno, la primera eh, es Steffi Kowlek. Eh, que nació en 1923 y se murió en 2014, hace re poquito y fue eh, una química polaco estadounidense que sintetizó el Kevlar. Eh, este, la síntesis de este polímero es una fibra muy fuerte, ¿no? que es delgada, muy chiquitita muy, eh, y versátil y es un material muy muy resistente, utilizado en chalecos antibalas, en materiales espaciales, eh, nada. Ah, muy, o sea que todos los chajos que se protegen de las balas se protegen gracias a una lesbiana que les inventó el chaleco antibalas Exacto. atrevidos eh, y también saquen. el casco de policía ah. también Buah. porque claro, si te dan un balazo no te entra el queblar claro. eh, pues tienen tiene cinco eh, veces más resistencia que el acero, el queblar hecho por eh, Stephanie Kowlek bueno, nuestra segunda lesbiana inventora es Marta Koston que hizo Marta estadounidense y bueno ideó un método inalámbrico de um, sistema de bengalas ¿no? que llaman bengalas malítimas el cual consiste en lanzar el fuego un fuego artificial que indica la situación en la que se encuentra la embarcación por ejemplo verde o dos verdes y uno rojo tipo eh, eh, el morse, morse ¿no? claro. que todo el mundo lo conoce al morse Ese. porque de, de quién era de el chongo. señor morse de eh, pero sin embargo ella fue la primera en diseñar este sistema de comunicación qué flash bueno gracias lesbianas gracias lesbianas por tanto gracias Marta Heidi Lamar otra Heidi la Lamar eh, esta es nuestra eh, más glamorosa porque es eh, fue actriz de Hollywood ¿de dónde es? de Viena de Austria nació en el 1914 y murió en el 2000 sin formación científica ay les eh, quiero conocer la cara a he... todas ¿por qué? bueno lo pueden ver igual en nuestra página de Facebook vamos a colgar las el top 5 de lesbianas buenísimo Bueno, sin, cuéntanos. Sí. Eh, sin formación científica, desarrolló un sistema de comunicación, de comunicación secreta para torpedos radiocontrolados durante la Segunda Guerra Mundial. Esta idea sentó las bases del Wi-Fi, del GPS, eh, del Bluetooth, ¿no? Eh, bueno, además bueno, era actriz y eh, entre otros inventos, un poco menos eh, fantabulosos, así por, por así decirlo, eh, inventó un semáforo mejorado, que es con el que, que tenemos con la luz naranja, y eh, una pastilla que si se la disolvés genera burbujitas, o sea que te genera eh, bebidas carbonatadas. No, no, bueno, le debemos la espuma, la espuma que tanto nos hace blayar, qué divina. Bueno, a otra lesbiana... Eh, Ay, bueno, en nuestra cuarta del top 5 es Shirley Jackson, mm. que vive incluso en la actualidad, nació en 1946 nació? y esta es más ñaña, para Esta, es, nació? esta nació en Estados Unidos. Ajá. No sé, porque me gusta saber de dónde salen las lesbianas. <risa> Física teórica. Eh, ya eso ya nos dice mucho, desarrolló sí. aparatos de telecomunicaciones como el fax portátil. El teléfono con sistema de marcado por tonos, mm. las celas solares, el cable fibra óptica por el que pasa el internet 4G, Eso chicas, y la tecnología detrás de la identificación de llamadas y llamadas en espera. Resu y además fue la primera afroamericana en recibir el Ph.D. en física nuclear del Instituto Tecnológico de Massachusetts. No, no, esto es algo in increíble. Mucho gracias, Hipólita, por esta investigación. Me encanta conocer de lesbianas y saber que gracias a una lesbiana existe la fibra óptica. Terrible. Bueno, tienen que de rodillas de acá no sé dónde <risa> agradecerle a las lesbianas por tanto la fibra óptica, chicas, por favor. Bueno, vale. sigamos. El, Perdón, el Wi-Fi. Por... El Wi-Fi. ¿Qué somos sin Wi-Fi? <risa> bueno, Gracias, Sara... Vianas, otra vez bueno y nuestra quinta es Sara materter que está quinta porque es como la más eh, inventora de todas y la más invisibilizada de todas al punto tal que no se conoce ni la fecha de nacimiento ni la fecha de muerte eh, y fue quien quien este patentó lo que se conoce ella es una patente, patentó el periscopio submarino que permitía inspeccionar las profundidades de los océanos a los buques de navegación marítima. Esto Otra es cosa. importante además porque para arreglar, por ejemplo, los buques tenían que sacarlos a tierra y trasladarlos y ar arrastrarlos hasta la costa. Y lo que hizo esta lesbiana fue agarrar y diseñar el periscopio submarino, y entonces veían dónde estaba la bolladura y la arreglaban desde adentro. <risa> tremendas <risa> las lesbianas del otro lado están aplaudiendo palma de, palma de whatsapp incluso en 1864 la, inven la inventora añadiría una mejora a su creación anterior para detectar buques de guerra o sea en el periscopio detectar buques de guerra eh, bueno y no se conoce su... solo patentes suyas digamos, pero no se conoce ni la fecha de nacimiento ni cuando murió cuantas cosas que agradecer a las lesbianas bueno esto lo encuentran ¿Dónde? ¿Para volver en, a leerlo y estudiarlo? En Polésica en el Bar, en Facebook o en arroba Polésica en el Bar en Instagram. Y si quieren nos pueden mandar WhatsApp y los escuchamos, pero bueno, hoy justo no. Pero mañana. <risa> Tenemos, bueno, muchas gracias, me encantó, me encantó Zarpada en Chonga, muchas gracias. Estuvo buenísimo saber que las lesbianas son las responsables de que tengamos wifi Yo ahí ya quedé flayada, gracias, nadie lo sabe. Un montón de cosas, las vuelven a ver en nuestra página. Nos vamos a escuchar un temita ahora, ¿No? ¿Qué Vamos parece? a escuchar un tema... Me parece un tema a menear un poco, ¿cuál? Contame. Queer, The Garbage. The Garbage, perdón. Hey, boche. Look at me Let me dirty up your mind I'll strip away your heart veneer And see what I can find of the crib Lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenida hasta lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en radio Radionauta FM 106.3. volvemos tenemos un par de datos de color para las lesbianas son esos datos que te, te sirven en la vida no sé por ejemplo sí, las efemérides lésbicas tenemos por ejemplo un 28 de mayo se festeja el día de la maestra jardinera y de los jardines una ternura <risa> para todas las lesbianas que odian a los bebés tenemos otro que es muy bueno que es que el día 7 de, pero este es fuerte ¿eh? escuche el día 7 del 5 de 1919 nacía Eva duarte actriz trabajadora sexual modelo lesbiana y secretaria general de la cg torta y es muy fuerte tenemos también que el 24 de mayo es el día de la ópera operadores de radio obviamente que ya ah, nos chapamos operadora. a nuestra operadora <risa> obvio y también tenemos que el 17 de 5 es el día contra el homo odio lesgodio transodio y biodio eso nos lo dice Wikipedia eh o sea que atentes qué más Ah el último. el 29 el 29 de mayo era el 29 de mayo... 29, del 5, esperen que esta casi se me pasa, de 1829 nacía Alfonsina Storni, poeta, dramaturga y obvio que lesbiana. Tenemos, esperen, antes que, no quiero monopolizar la palabra acá, en la radio, perdón, compañeras, pero tenemos un sorteo más, dos, dos sorteos, dos sorteos. ¿Qué sorteamos? Contame, Hipólita, Ahora por favor. Ahora sorteamos... Eh... Ya tengo la ganadora... Pero de qué? Ay. Tenemos que saber. Cuéntame. Sorteamos eh chan chan, chan, una chan, chan de empanadas de verdura. Chan, chan. Ojalá que Luz Villanueva sea vegetariana porque se lleva una docena de empanadas de verdura. Luz, te ganaste. Ay. Para para para ¿Qué pasa? Se nos está Eh, metiendo se una se lesbiana da. odiante. Me parece Beatriz, que estoy escuchando el ah, programa esperando ¿Qué? mi horario. Discúlpame, Odio esperar, obvio. Los tiempos Y es que radio, una Beatriz. lesbiana inventó el chaleco antibalas, o sea, tipo, ¿cuántos ratis eh, viven hoy gracias al invento de una lesbiana? Chicas, pensamos bueno, mejor que inventamos. Nosotras también pensamos eso, bueno. Pensá que es un invento revolucionario también. Puede haber una, no sé. ¿Qué? No, una no, bueno, bueno, una mujer tranquila. policía que se salve también. No, no sé qué decir Me dejamos no lugar Beatriz mujeres, de Hurlingham, lesbiana odiante Te dejamos lugar, Beatriz bueno, El claro, aire es tuyo, de, mi amor ¿Saben qué editorial? pasa? Les cuento eh, Esto de que fue el día de la maestra jardinera Yo recibí muchos comentarios esta semana Porque nuestra columna la verdad que fue un éxito eh, Diciendo que cómo puedo ser maestra jardinera Y tener tanto odio Así que quiero aclarar algunas cosas Y como tuve tantos mensajes De gente que quería descargar su odio, su furia Bueno, perdonen que interrumpa Está Pero bien. quiero aclarar algunas cosas en principio, o sea, mi columna es de poliodio. O sea, si querés heladito de frutilla, sintonizá Maru Botana, ¿ok, mi amor? Yo, no importa que sea maestra de inicial, puedo odiar. Segundo, para mí justamente las infancias son lo único potable de la humanidad. Así que sí, puedo ser maestra jardinera, puedo vivir en una casa hecha de goma eva, puedo forrar todas las paredes de mi casa con papel araña o a lunares y aún así odiar a la humanidad. Claro que puedo. Y 3. Nuestro odio no es el odio pelotudo de los nazis, de los machistas. Nuestro odio es un odio político edificante, ¿ok? No es el odio de Mickey Vainilla, sino el de violencia Rivas. Nuestro odio es poético y tiene que ser diferenciado de las formas de odiar que tienen la derecha, los chongos de izquierda, los feministas, los anarquistas. Nuestro odio es político, pero poético al mismo tiempo. Es un odio libertario que sale de nuestras pasiones alegres, de la, de la amistad entre las amantes, de un deseo de proteger la isla. Es un odio defensivo respecto de las agresiones y las mezquindades y los odios de derecha y de izquierda que vienen del exterior. Todo odio es político, pero no todo odio político es poético. Odiamos poéticamente. Protegemos nuestra isla y no nos importa si alguien piensa que eso es sectario o agresivo. ¿Saben qué? La heterosexualidad es sectaria. Todos los cuentos o canciones infantiles que me fumé, todas las relaciones que me propuso la tele y mi entorno, todas esas relaciones fueron heterosexuales. La heterosexualidad es agresiva, mi amor. Ubica a un sector de la humanidad en la categoría de mujer y nos ubica a las lesbianas en esa misma categoría, invitándonos a todas las agresiones que nos propone. Invitándonos agresiones extra por decir que esta categoría no es la nuestra. Aunque tengamos con ella, tal vez absurdamente, lazos de solidaridad, no sé, bueno. Agresivo es que peguemos onda instantánea con la nueva compañera de escuela que querramos instantáneamente estar juntas todo el día, la tarde y la noche y la única palabra que caiga de nuestra cabeza colonizada por la agresión sectaria de tu heterosexualidad sea, amiga, mi mejor amiga y ni siquiera se nos aparezca en un pensar íntimo y fugaz el deseo de besarla. Agresión es que nos parezca natural vincularnos emocionalmente con chabones como los que están ahora rodeándonos en estas calles en este lugar. Agresiones que jamás se nos deje saber del cuerpo lesbiano y mucho menos tocarlo. Agresión es el uso obligatorio del uniforme de nena. agresiones que se nos prohíba leer y escribir el esquema de la piel lesbiana. agresiones que se penalice el consumo narcótico de ciprina, agresiones que cierren las fronteras del lenguaje para que se nos dificulte muchísimo abandonar el país de la mejor amiga y llegar al de la novia, amante o compañera de cama sin ropa. Agresión es que no se pueda ir a lesbos por un camino recto. Que el sendero haya sido ocultado y prohibido. Agresión es que nuestra historia no haya sido dicha. Que se diga de Zafo que sus poemas eran para sus amigas. agresiones que Alejandra Pizarnik no tenga lugar en este mundo sectario y agresivo y decida irse. Agresión es que quieran banalizar nuestro encuentro político, poético y lesbo-revolucionario llamándolo gueto. Agresiones que quieran banalizar nuestro odio asimilándolo al odio facho, al odio macho. Nuestro odio es poético, es lesbiano. Ustedes son un gueto y nosotras nos liberamos de ese gueto. Explotamos las paredes de ese gueto. Ustedes, chongos, aspirantes a chongos, cabezas de chongo que seguro que nos escuchan para hacerse la paja, no están invitados. Rajen de acá con su moralina y su heterosplaining. Chau, fuera, fuera, estamos cogiendo. Muchas gracias, Beatriz. Ay, perdón, chicas, muchas gracias pero tenía que decir. Te quiero decir que al principio me paré, resultó un poco fuerte cómo irrumpiste en nuestro aire, pero la verdad es que... Me Yo quedé no soy amable, creo que lo dejé claro la semana pasada. Me parece muy bien. Te quería decir esto, me quedé pensando en algo que decís, que es esto de la, la heterosexualidad, un gueto. Me encanta. Ay, Obvio, mi amor, el <risa> gueto no tiene que ser secularías. chiquito para ser gueto. te quiero decir que gracias a que te conozco empiezo a sentirle un placer a odiar que <risa> me desconozco. Mucha... Mucha gente gracias. llamó para decir... Ay, ah, acá eh, que llegó se la rea. Ay, perdón. perdón, perdón que te interrumpa. No, no está bien, está bien, terminemos, linda. terminemos, Beatriz. quiero decir que mucha gente se sentó incluida en esta comunidad de odio que estamos armando y... Eh, bueno, nada, bienvenides. Sí, es verdad, recibimos un montón de mensajes como los que nos pueden mandar ustedes después. ¿Y te quedás con nosotras ahora? Vamos a leerlo Ay. Me quedo en la entrevista del Real porque quiero saber cómo cagar a palos a un chongo y después podría tomarme una birra sin haber gastado tanta energía. Me parece re bien. Yo creo que los pibis acá nos van a poder contar en un ratito. Ahora tenemos un temita musical para cortar el tema del odio, porque bueno, si bien está Bárbaro Odiar, nos encanta, y acá somos la mayoría lesbianas odiantes, un poco de mover la cintura. Vamos con Lady Gaga, John Wayne. It's like I just love the Caboyo I'm just like I, I know it's bad but I'm just like can I just like, hang off the back of your horse and can you go a little faster? the same. I'm sick of their city Same. I'm sick of their city biana es estar en estado de pereza y de disponibilidad pero 800 lesbianas lesbiana disponible llegaron las lesbianas de Temer. Llegaron. ¿No? Ahora las rudas. Ay, ah, no sé, dije las lesbianas cada una después, cada una después se eh, presentara. Yo hago una un flayazo. Eh, estamos por entrevistar a Real. Eh, es la red de entrenamiento autodefensivo de La Plata. Eh, y bueno, están acá y queríamos preguntarle qué es esta red eh, y bueno, y cómo surge. Cuenten la que quiera. Se tienen que resúper acercar. A, ya pensé el micrófono, como ahí, si fuera ahí, la boca de una aquí. torta. Le hablás a Simia. <risas> Acérquense porque no se escucha nada. Cuéntenos un poco cómo surge, eh, cómo... ¿Dónde qué, se juntaron? Claro, un poquito. Eh, bueno. Primero que nada, si va, si les parece, nos presentamos. Cada una de ustedes se presenta y después nos cuentan qué, qué es, como surge. parece? Bueno, yo soy Cami de La Realidad. Yo soy la Ro de la Real. Yo soy Juli, de la Real. Ah. Y yo soy fiorela de la Real. Ah. Bueno, presentadas todas, nos cuentan, si quieren, cómo surge, qué es, cómo, cómo llegan a, a convocarse, la música, la visibilidad. Cuenten, charlemos. Eh, bueno, empezamos eh, intentando hacer algo con nuestros cuerpos eh, para empezar primero empezar a entrenar queríamos como hacer algo una red de autodefensa que nos ayudemos entre muchas de las que queremos hacer algo eh, uh -huh. saber cómo actuar en determinados momentos de urgencia ya bueno. sea para salir corriendo o para sentirte más preparada vos eh, tener la confianza también, porque quizás salís de tu casa con miedo claro. eh, o esquivando ciertas calles eh, y te limita un montón oh, y estamos mon somos muchas con la misma problemática, por decirlo de alguna manera y decidimos nada, somos un grupo que encontramos un gimnasio, que los gimnasios como ya sabemos están llenos de chongos obvio. Y bueno, vamos a uno, empezamos a sacar las técnicas que nos convienen, a empezar a correr, a hacer fuerza, a entrenar el cuerpo y ya después surgió un espacio para armar un taller de autodefensa en donde nos encontremos nosotras eh, y compartir lo que hacemos y seguir entrenando más, eh, no solamente que quede en el gimnasio, donde está lleno de chongos como ya sabemos. sino claro, Esto es distinto al, al gimnasio lleno de chongos, ¿cómo claro. es? Eh, primero, que no se permiten chongos. <risas> claro. Eso, vienen eh, más o menos en la línea de... Porque eh, sería para cuerpas no hegemónicas. ¿Qué sería eso? Justamente, libre de chongos. Libre de chongos. Primero en principal, libre de chongos. <risas> y después... Baronesis, abstenerse. Cualquier cosa, cualquier cuerpo Baronesis, que esté baratero, en riesgo. Abstenerse. Claro. Que esté en riesgo por por este sistema, ¿no? Obvio, quien no se sintió... ...atacada, con miedo... ...como voy para acá, voy para allá... Mm, ...a esa hora mejor, no me muevo... ...o che, llegué, o che... Sí, ...qué sé yo... Yo, bueno, por lo menos, ...yo creo que igual... Eh, ...a ver... ...no es que vamos a salir... Eh, ...y vamos a hacer tipo a, a matar a 20 chongos... ...ay, salimos, qué lástima... Pero, oh, ...porque no sé, pero... <risa> ...todavía, todavía... Hace, no, pero pero ...un recién, par de meses o sea, sí... ...hace poco que empezamos, claro... ...hace poco que empezamos... Eh, ...y también tiene que ver con la, con la seguridad eh sobre todo creo que más eh, no sé si decir psicológica o qué, pero es eso, ¿me entendés? Es como que nos imponeramos también de todos, ¿no? Como que no, es algo es una red. Sí, o algo así. Qué sé yo, es no sé, complicado. Pienso que siempre que salgo de mi casa, digo, o sola caminando y es de noche, pienso, "Para, tengo la Victorinox, ¿dónde claro. la tengo?" Como que saber, no sé, manejarse con Pero también con... la tenés que saber usar, ¿eh? Claro, es eso. Era es así. Sí. Y que se, bueno, igual no a, no, contra, no claro y eso es entonces no, bueno. lo que se juntan a Bueno, y tenemos red. un par de preguntas Real. para hacerles puntuales así es eh, como se conocieron ¿Si se conocieron así amontonándose en las visibilidades les biat o si se conocieron por la música o cómo es que se encuentran por la noche por la noche por la, noche. De, la noche. de la noche todas son músicas no, no. no. se no. encuentran en la noche Sabri, a bailar ¿Qué falta? Sabri, ¿Sabri? Sí, falta y... y la Jose sí, bueno, es esa parte igual como que bueno y, y ¿cómo una pregunta lo... en particular ¿cómo pensar redes para autoprotegernos auto de un mundo hostil para nuestras cuerpas? Eh, ya sea como, bueno, de los chongos o también de la policía, ¿no? Es una, una pregunta. ¿Qué lo que estamos haciendo? Sí, es un poco, claro, con el tiempo se va dando, eh, entrenando, ciertos primero eh, conociendo información, sabiendo qué hacer, con el caso de la policía más particularmente, ¿no? Claro. Eh, sabiendo qué hacer, qué decir eh, que no y decir. qué no decir Mentir, claro, o sea, chicas mías Mentir, claro. cómo vas a la boluda Sí, porque, claro, una de las cosas que pensábamos era esa, cómo actuar siendo también testigo de una situación digamos, como que pasa todo el tiempo Claro, no siempre eh, conviene hacerse tanto la mala tampoco, ¿no? Claro, hay que ustedes un poco. que proponen Correr, Correr. Correr. Run Run, oh. Run salí Por eso que entrenar También el tema de la autodefensa con la policía que también el, el tema de la autodefensa con la policía, no te puedes agarrar la piña con la policía. Entonces, saber las herramientas de cómo poder defenderte eh, no sé si hablando, pero en, encontrando cosas como para que no te lleven a voz, Si claro. te atacan, a vos no te lleven a voz, o sea que o no. Está difícil otro, eso, ¿no? O sea, eso está complicado. Como decíamos la otra vez hablando en una de las reuniones, es como que si vos le vas a decir a la policía eh, me dijo algo quiso acostó, abusar, claro. Piña, ¿no? Sí, no te van a dar, no te, no te van a escuchar. En cambio, si le si sí, me robó el celular, ahí capaz que lo van a buscar, ¿entendés? Bueno, cosas así que que son asquerosas, pero bueno, no es lo que hay, pero eso es, también viste bien, ¿no? Estrategias, sí, estrategias, ¿no? estrategia para no, quedar sí. pegada, para en que ese sentido, qué sé yo, esas cosas. Y um, una no, otra pregunta, así como más de lo legal. A ver. Y es, ¿cómo actuar siendo testigo de una situación? Que si alguien se está pegando, por ejemplo, ¿puedo ir y le están pegando, no sé, a, a mi amiga? ¿Qué hago? Yo ¿Qué? me parece que... <risa> yo me meto, yo me ¿Te, que me meto te ¿no? Te metes y la defendés. Y sí, yo también. Me a ver si le pegás, pegás y claro, quizás Elegis con un objeto un te ayuda y lo machacás, machacar un punto de una persona es genial el eje es un punto débil y le claro, los, los puntos los débiles puntos son estratégicos blandos. los ojos, la garganta la garganta, una... la, la, larganta, la tráquea claro. ¿qué pasa de con onda, la rodilla? porque una clienta me dijo que si puedes en un momento pegar una buena patada del costado de la rodilla, como que es una parte que sí. se desestabiliza que hay. Sí, pero te, bueno la paralítica dicen acá sí pienso en eso de lo importante por ahí que es que posta estemos como eh, entrenadas con fuerza que porque yo no sé pienso que en ese momento tendría todas las fuerzas y si un chongo me viene a atacar de matarlo siento que tengo como ese potencial asesino <risa> <risa> eh Pero, pero no sé cómo usar la fuerza, no sé, qué sé yo, me pasa siempre que corro, que, que estoy nerviosa y se me dobla un pie, como, que <risa> todas esas cosas, digo, ay, no, me van a agarrar los chongos, me parece que está bueno ¿Cómo, ¿Cómo lo difunden? Cómo, eh, ¿En qué lugar se encuentran? Si es que hay un lugar eh, que está eh, pactado para encontrarse, ¿cómo son los medios de, de así para expandir un poco? ¿De qué se trata? y Estamos en, sí, bueno, en Facebook, eso sí, la difusión. Recerca y térmica. De después estamos todos los martes a las 5 de la tarde en el taller de autodefensa. Eh, es en el CUA, que es el centro universitario de Azul, y queda en 47, 11 y 12. Bueno, ahora no recuerdo el, 840 el número. 8.40 es el número. Mirá, bueno, como 840. el tema del... Todo. De eh, de Rodrigo. Ahí todos los martes a las 5 entrenamos... Eh, no hay que saber nada, sino que hay que ir también con ganas, con ganas de correr, entrenar, hacer fuerza y aprender algunas piñas, patadas. Bárbaro, lo voy a lo vamos Técnicas a agendar de agarre, acá. Lo vamos a agendar. Claro. Eh, algo bueno, más que eh, si quiero contar, ya están acá las chicas, seguimos sorteando los ah, piñas de es la lista de la. Nos quedan ah, algunas cosas, ¿quieren? Se... Sí, sí falta la... y son un montón. Ay, de que yo sacar un número? Bárbaro. Bueno, entonces te damos la oportunidad a vos, Tomás. ¿Cuánto falta? Y sacamos 8, faltan 5 Faltan 5 ah. ¿Qué nos queda por sortear? Hipólita, contame Y bueno, nos quedan por sortear eh, Teníamos Ah, una docena, podemos sortear Una docena de empanadas de calabaza Dale, sorteamos la de verduras Acá ahora. tengo Acércate bien al mic y conta Ana Alfonso Muy bien la ganadora de las empanadas. Ana, te digo, las empanadas están buenísimas. Bárbaro. Tanta coherencia que son testeadas. empanadas. Sí, las probé. Sí. Me parece bárbaro. Cuando se puede ser coherente, me parece bárbaro. Bueno, eh, ¿sacamos otro o seguimos? Sacamos hacemos? uno más y también quiero que, que me cuenten, porque yo me acuerdo que el programa pasado hicimos, un pasamos un chivo, estaban en Cósmico, ¿qué eh, ¿Qué pasó con eso? ¿Esa fecha anterior suspendió? ¿Ahí se siguen encontrando? ¿No se van a encontrar más? ¿Ahora solo es los martes a las 5? ¿Está bien? Eso sí, sí, lo... esa, fecha la bárbaro. Bárbaro. esa fecha no está, pero bueno, siguen quedando los fanzines. Eh, eso, contanos. ¿Cómo llegaste eh, eh, al Antes de eso hubo tres encuentros en Cósmico ah, eso. Eh, y de esos tres encuentros salieron los fanzines. Uno es sobre qué hacer en, una, en un momento de violencia callejera. Eh, el segundo encuentro fue sobre cómo tratar con la policía Y en el tercero hay un poco más eh, de la temática legal En cuestiones de que es la legítima defensa Que se considera, claro. en realidad todo es criminalizable Pero bueno, eh, nos podemos agarrar de algunas cosas de la ley Como para zafar sí, por legítima como, defensa sí, claro. Como legítima no agresión pasando. Necesitas recibir una legítima agresión Para después vos responder Como que, digamos que tendrías que recibir la primer piña o al <risa> algo para <Llegame>. defenderte <risa> bueno, qué bueno, qué bueno o hace. instigación también pero bueno, hay que leerlo bien y porque tiene contextos bueno, formémosnos para estar eh, a salvo entre, entre todos sí, de quiero una. aprender Le a pegar el, unas buenas piñas las de la Real. Eh, están vendiendo fanzines eso, ¿cómo accedemos a los fanzines? porque en realidad sí. están juntando porque la rifa esta es para juntar plata porque quieren hacer tatami ¿Quieren poner trata? tatami por todos lados? Estamos lado. entrenando, pero no tenemos nada. Claro. <risa> Estamos ya entrenando, tenemos poca bolsa, <risa> tenemos pocos guantes, y el tatami es muy importante. El tatami es, ¿Qué es como con... una especie de goma que va en el piso para poder eh, entrenar. Se entrena descalza, entonces es ah, para el piso. Para vos puedes tirarte al piso. Eva. Claro, sí, una goma de baño, pero ahora... Bueno, bárbaro. Bueno, un sorteo más podemos para que se pueda concretar la goma eva, el tatá ¿Sí? y el tatami? El sueño del tatá. <risa> es bárbaro. ¿Y qué se ganan con este? Y con esto se ganan... Nos uh, ¿Qué ganó tan? Laura Aguirre? Unas Guiré. berenjenas, de, unas Ay, berenjenas en su... escabeche se ganó. ¿Quién se ganó? Laura Aguirre. Laurita. Oh. Mm, mm. bueno, la Deliciosa. ¿Puedo? Dale. Otra más. ¿Uno más? ¿Qué dice el equipo? Uno más, porque tenemos un montón, estuvieron solidarias, lesbianas solidarias. Va, yo digo lesbiana chiques, bueno, perdón. Bueno, la próxima persona lesfana. se ganará. Toda lesbiana, va. Fanzines de La Real. Marina Pilato. Uh. ¿Podemos lesbiana creer que mía. está acá? ¿Está acá esta lesbiana? Está acá. nada, nah, bueno, me encanta que, que se ganó ¿no? ya los, los compró pase, que los pase que se los pase a otra lesbiana si bueno, los compró regale, no importa vale el trueque entre los premios también bueno y como me sí, que se va uno más de lesbiana viciosa uno más o oh, todos si sí, todos ah, cuánto quedan? ¿cuál queda? falta? falta no un tés, cuaderno stickers el cuaderno ¿quién? el cuaderno Rosa Roleto Rosa me encanta Rosa Roleto. Vamos ¿Y qué? Este es el último ante último mm, El próximo El próximo es El próximo que se gana ¿Qué? Un fanzín con stickers Bárbaro Ya, el fanzín con stickers ¿Quién? Oscar, Oscar. ¡Oh! Oscar. ¡Ay, el señor Oscar! Le mandamos un beso ah, <risa> Él es el papá de uh, Irene Bueno, el papá que de Irene También le mandamos un beso, Irene Te queremos mucho Mira, un varón ligó algo. ¡Wow! Lo vamos a dejar pasar. Me parece que queda para es Irene. Bueno. Ah, es para Irene, para Irene, si es para Irene bueno. Aguante Oscar. Bueno, está bien. ¿Y viste qué sé yo, algún chongo por ahí se escapa que querés? No sé, ese es para otro tema del, del programa. Eh, bueno, último sorteo o nada? Último sorteo por las dudas que nadie Claro, eso. ¿Dónde pasamos a buscar el premio? Claro, el buscar el premio? Sí. Porque acá estamos ah, en Radio Nauta. Le hace el Vázquez Y acá hay un montón de lesbianas Y tenemos todo Pero contame vos Hipólita, ¿a eh, dónde va la gente a buscar el premio? Bam, eh, tienen que ir al CUA 47 entre 11 y 12 De 5 a 7 Que es donde hacen las chicas el taller Perfecto, martes 5 pm de 5 a 7 En 47 entre 11 y 12 Número 840 O se comunican eh, Con ellas por la página de Facebook También Nuestro Vamos a colgar igual, porque, perdón, sí. discúlpame Hipólita, por favor, discúlpame Queremos para organizarnos, que sepan que la lista de les ganadores va a estar publicada en nuestro Facebook Polésbica en el bar, así que chequen eh, las personas que hayan comprado la rifa Tal cual, si bueno. no se si ganaron premios también pueden ir a, el martes a las 5 a entrenar No, obvio, por supuesto <risa> O a llevarnos premios a nosotras también También, las chicas power, queremos que se sumen más lesbianas para que los chongos tengan miedo. Esa es la idea, que los chongos tengan miedo. Va, no sé, que sepan que, que los sí, podemos matar. Sí, sepan que los podemos matar, que los podemos y asustar sí. y que les va a caber. Obviamente. En este momento no nos importa nada con las chicas acá empoderadas están preparándose para entrenar. Así que creo que sale acá mismo un entrenamiento en vivo para empezar a meter patadas y piñas. Bueno. Bueno. Chicas, vamos, muchas gracias. Muchas, ¿Qué más sí. podemos decir? Bueno, gracias, ¿Quieren contarnos gracias. otra cosa? ¿Algún detalle? ¿Alguito que puedan decir? Sí. Invitar a todas. ¿A que vayan a entrenar? Invitarlas a todas a que entrenen y que no tengan miedo de tomar herramientas del enemigo. Sabemos que en los gimnasios la mayor parte de las personas que van son milicos, son policía o son entrenadores de policía. Y por ahí está bueno tomar todas las herramientas del enemigo, saber cómo se maneja, entrenar, ir nosotras copamos en manada por ahí solas no íbamos a ir ninguna de nosotras claro. por nuestra sí, cuenta sí, eso es sí, eso, sí, eso sí. denlo por hecho este júntense entrenen y bueno sí me no encantaba lo que sí sí buenísimo no odio. lesbianas de armas tomar eh, tenemos ahora un temita no sí, para un temita de 19 love violence nena bárlvo I'm sorry.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 presentar nuestra super próxima columna. Les quiero eh, repetir los medios de comunicación para que se acuerden que hoy estamos en vivo, pero no en directo. Igual nos pueden escribir y nosotros mañana, pasado, las leemos y en el próximo programa las las leemos. Eh, Instagram, Polésbica en el bar. Facebook también, Polésbica en el bar. Y tenemos... Ah, bueno teléfono, no, porque para este programa no va a ser posible, ¿no? Eh, las voy a presentar a ellas, a la licenciada pasi y Buti y a la doctora Torticelli. Buenas ellas, tardes. Acá. Buenas tardes, buenas, buenas noches. Tardes, chicas. Buenas Buenos tardes medio. o debo decir buenas noches. En este caso sería buenas tardes, buenas noches. Exacto. Siempre estamos un poco más adelantadas en el tiempo las lesbianas. Sí, sí. ¿Cómo anda mi compañera, mi cómplice y toda, doctora? Torticelli. Perfecto. Ando Ahí. perfecta, ando perfecta, sobre todo porque estoy eh, rodeada de lesbianas también. Vos sabés lo que sos para mí. No queremos como ahondar en eso ahora. Y acá. Y acá porque no da. Bueno. Pero bueno, como vos bien dijiste, yo tengo un doctorado. Acá la licenciada Pasibuti tiene... Me falta la tesis doctoral. Pero tiene... Quería decirlo en este momento. Ya estás. Muchos estudios. Muchos estudios. Y nos gusta tener... Eh, los proyectos académicos, los estudios, acercarlos a las lesbianas de a pie, como nos gusta decir a, a, a Pazibuti y a mí. Y hoy venimos con un tema polémico. Eh, Ay, antes quería aclarar que, bueno, estos temas nosotros, eh, desde Longchamp, no, queríamos no, nombrar a nuestro a nuestra comunidad de lesbianas de allá de Longchamp. Porque no se pronuncia como se escribe. ¿Cómo? ¿Se pronuncia? se pronuncia? Longchamp. Longchamp. Eh, eh, allá tenemos, eh, en, un, en el fondo de, de la casa de de Torticelli, tenemos el Instituto Municipal Polilesbic eh, de Longchamp, eh, y hacemos eh, estudios interdisciplinales con Exacto. distintos institutos polilesbics de otro lado del mundo. En este caso, no. En no, este bueno, caso, no. En este caso, la cosa fue diferente. Fue un poco, a ver, digamos, ¿Sí? eh, ¿cómo decirte? Poética. Me levanté una mañana otoñal... Eh, me asomé por mi ventana y ahí estaba posada en la rama del primer árbol la licenciada Pasibuti. Yo la veía como uh, conflictuada, estaba conflictuada. La miré a los ojos, ella me miró, como siempre nos miramos de verdad. Y me dijo, torticelli ¿vos pensás que se puede amar a más de una lesbiana a la vez? No quiero que entremos eh, en cuestiones personales tampoco. No. Eh, hasta ahí está bien la historia. Qué difícil. Sí. Ahí ¿No? fue la pregunta, yo dije, bueno, investiguemos. Estemos acá atrás de casa, tenemos el Instituto Municipal eh, Polilesbic. Dije, bueno, nos anotamos, nos anotamos, damos un doctorado, otro más, sumamos y investigamos. Qué bueno que lo puedan compartir, ¿no? Muchas gracias. Sí. Eh, ¿Vos te has preguntado si podés amar a más de una lesbiana a la vez? Es un tema que, que, que, que por supuesto que me preguntaba, me cuestionaba. <risa> se me corta la voz. Se me... ¿Sentís que ¿Qué es posible? Yo creo que es posible. sabes qué? Creo que sí. Sí, de hecho, nosotras eh, nos hacemos esta pregunta, pero queremos dejar por sentado para que nadie se confunda, que nosotras creemos que sí se pueda amar a más de una lesbiana a la vez. Pero bueno, veremos con algunos eh, eh, chips en la cabeza, un poco formateadas culturalmente. Y... Hay cosas que, que son complicadas, sí, que se juega a nuestro ego, sin decir, de cuando queremos amar más de una persona a la vez, cuando la otra persona decide amar a más personas y nosotros la pregunta ronda un poco de por qué queremos construir nuestras propias eh, jaulas. Si podemos eh, ser más libres y más potenciadoras amando a más de una lesbiana a la vez. Y eh, le preguntamos a mucha gente. Porque eh, nosotras seguimos con esta cuestión de la lesbiana de a pie, de recorrer a lo largo y ancho del país en búsqueda de testimonios en primera persona. Y bueno, trajimos acá, a polésbica en el bar sí. algunos eh, pensamientos, experiencias de otras lesbianas de a pie. Qué interesante. Y vamos a poner la primera al aire, ¿te parece, Basibuti? Dale. Ahí vamos. Vamos. Ay, yo, ¿sabés lo que creo? Que el amor es un absurdo. Y como tal, no tiene ni medida, no tiene ni... No tiene nada. Es un absurdo. Hay que entregarse y tirarse a la pineta del amor loco. Del amor loco. Y si se puede mantener más de un vínculo, hay genial por los que pueden. Es, sería lo mejor del mundo que todas podamos vincularnos. Pero bueno, también... Existe el fantasma de la posesión. Bueno, sí, es polémico lo que dice, pero eh, todas nos podemos sentir un poquito identificadas, eh, por lo menos muchas de nuestras experiencias que hemos escuchado a lo largo y ancho del país. Y unas cositas que empezamos a destacar a través de, de este audio. Una es pensar el, el amor como algo cuantitativo, como algo si se puede, si no se puede, como si fuese que una tiene una porción de amor y se va dividiendo ese amor. ¿Se acaba? ¿Se acaba? ¿Acaba el amor? No es como el cuartito de pan que te compras en el almacén, o no sé, los 200 de papitas que te compras Exacto. En, el, en el chino. Hay algo que hemos estado investigando bastante en profundidad que se llama la economía de la escasez en el amor. Es una especialidad de Passibutti y ella te explica que una cosa increíble. Sí, sonza. Explicalo, explical, eh... explicalo. Bueno, esto de la economía de la escasez es como si el amor fuese esto, una, un cuarto de pan que te compras, entonces le convidas a alguien un poquitito, ¡plac! le das un, un, un poquito de ese cuarto de amor, otro poquito a otra y listo, se te acabó el amor. Y que eh, eh, en esas personas ese cuarto de pan es partible. Exactamente. ¿Es el amor acaso posible de, de ser partido? ¿Son de las leidianas ser... las que multiplican el pan? Ay. te maté con que... esa Ay. es anotada para la tesis esperá que la, esperá la, tesis. la anoto, esperá anotada para la tesis, Bien. me encanta ya, ya, la, ya la marqué bueno eh, no sé, si sí podemos pensar tal vez que el tiempo es una imposibilidad o un conflicto no sé si tanto como una imposibilidad, sino tal vez un conflicto en esto de amar a más personas y mantener relaciones con más personas cuando decimos amor, empezamos a pensar también en qué tipo de amor, porque en realidad, de hecho, ya estamos eh, tras, eh, transcurriendo esto del camino del amor múltiple, porque en las amistades, ¿acaso no tenemos solo una, una amiga? exactamente amigas el tema empieza a, a conflictuarse un poquito en lo sexo afectivo quizá mm. es así eh, en uno de los eh, audios en una de las respuestas que conseguimos cuando nos hacíamos preguntas una una oyente nos, nos dijo que amar era aquello que queríamos abolir del amor no sé si me lo dije mal o no pero después lo vamos a repetir interesa amar es aquello que queremos abolir del amor pero vamos a escuchar wow. eh, su audio y ahora pasa? lo discutimos Dale Ay, en primer lugar les agradezco este programa porque realmente este es un tema que me re preocupa eh, generalmente cuando me enamoro de alguien en los términos tradicionales me re cuesta eh, amar a otra persona además de esa de hecho nunca pude poliamar solo pude mono bueno, amar y las personas con las que me vinculo sexoafectivamente para que poder dar desapego emocional eh, las mantengo en un plano de amistad no si veo que van a pasar a ...a un plano de enamorarme... ...ya se pudre todo... ...como que no, no quiero porque voy a sufrir... ...así que es tipo amistad... ...o amor monogámico... ...terrible todo, ¿no? ...perdona, no me condenen, no me lleven a la hoguera... ...besitos... No. ...bueno, eh, con este audio de... ...es de Burlingham... ...de Burlingham, de sí... sí uh -huh. ...es de Burlingham... Eh, ...se introduce eh, un nuevo... Una, buen, ...una nueva faceta tal vez... ...que es el dolor... En el no en la no monogamia exactamente nosotros no acá empezamos a preguntarnos esta cuestión de si la monogamia no te causa dolor y qué es lo que te causa dolor si te causa dolor en la monogamia exactamente eh, lo que planteamos también a cómo poder eh, trasladar las facetas de dolor las, las facetas de angustia o sea nosotros tenemos un, un modelo de amor implantado que trae uh -huh. culpa que trae angustia que trae celos bueno eso nosotros tenemos que eh, decidir abolirlo, y para decidir tenemos que animarnos a, a practicar estas cosas, ¿no es cierto? Partiendo todo esto de que somos lesbianas, disidentes, que estamos cuestionando el capitalismo, la heteronorma, el sistema, eh, entonces, elegimos reproducir o tomar de la heterosexualidad la monogamia, este este modelo de amor, modelo de amor romántico, donde la otra persona es el complemento que me va a satisfacer, que no va a haber... Eh, donde está presente la incondicionalidad, donde perdés también la intimidad porque todo se lo tenés que contar a tu pareja. Si nosotros uh -huh. queremos romper con eso, tenemos que animarnos a poder habitar eh, eh, otras formas de vincularnos. Sabiendo que el sufrimiento, que el dolor y que la angustia también son una parte del de, de, de aprendizaje y no como una cosa que no se puede ni tocar ni que nos vamos a morir de amor. A ah, si no tenerle miedo, mal. ¿no? Eso, Muchas dirá. de las lesbianas que hemos consultado piensan en el modelo de la amistad, sea sexual o no, entonces a partir de esto también surgen eh, cuestiones eh, para pensar en esto de por qué la amistad puede ser desde un lugar múltiple pensado y lo sexo afectivo desde un lugar exclusivo, excluyente. Eh, la verdad que es muy difícil esa. Es un, es, es un tema difícil, difícil que nos atraviesa. Pero podemos pensar un poco que quizás lo que nos pasa que cuando podemos tener muchas amigas y amar muchas amigas, pero no podemos amar no podemos amar a una persona en un vínculo sexo afectivo, quizás sea porque nos queda por ahí alguna costumbre o tradición invisible que nos ha dejado nuestra familia. O sea, puedo tener un montón de amigas, pero con vos no puedo, porque, bueno, ¿qué proyecto hay de, de alguna forma un poco escondida? Eh, ¿Otros proyectos de vida? Eh, ¿La convivencia? Eh, ¿No sé? ¿El matrimonio? También el tema de los celos, como si en la monogamia no existiesen los celos. Eh, lo que plantea un poco eh, las lesbianas que hemos eh, consultado con respecto que han podido lograr este tipo de vínculos, es que en realidad sí hay momentos de celos, hay momentos de dolor, no no hay por qué negar estas cuestiones, pero plantean que es eh, abarcable, superable, que el dolor se trasciende, no así en la monogamia. Y vamos a escuchar otro audio de, de otra oyenta y otra lesbiana que hemos consultado. Hola, ¿cómo están? Eh, creo que sí se puede tener más de un vínculo afectivo y para lograrlo y no morir en el intento, eh, tenemos que, creo que primero, ser sinceras con nosotras mismas Eh, y con lo que nos pasa, con lo que sentimos, con nuestros miedos, nuestras inseguridades. Eh, y también eh, tener en cuenta nuestro potencial, ¿no? Y, y lo que ya tenemos claro. Eh, como tener en vista los dos lados. Eh, lo que tenemos que trabajar y lo que ya trabajamos. Y a partir de ahí, de y sincerarnos con nosotras mismos yo creo que sí se puede construir con otros y, y construir vínculos violas, desde la confianza y la sinceridad y, y realmente pasarla bien, sin, sin enrojes, sin mentiras y también trabajando que... Leotre también es una persona y le van a pasar un montón de cosas y a veces va a tener ganas de algunas cosas, a veces no, incluso de vernos o de no vernos. Y hay que aceptar eso y nada, no es tan terrible tampoco. Eh, a mí a veces me han dicho como, no tengo ganas de verte o no tengo ganas de dormir con vos. Y a veces vos sí tenés ganas de estar con esa persona y... Bueno, te la tragas y... Después yo lo pienso como... Yo he zarpado que esa persona no me mienta, o sea, que pueda decirme realmente lo que le pasa y que, que cuando esté conmigo sea porque son auténticas las ganas de, que tiene estar conmigo y no por presión o por cualquier otra cosa, por compromiso. Me parecería horrible que alguien comparta su tiempo conmigo por compromiso, por ejemplo. Así que prefiero el no, sincero, aun si... Eh, y real eh, entonces nada creo que eso la sinceridad y, y la confianza con la otra persona son súper importantes por eso el tema de la sobresocialización también es difícil para construir eh, diferentes tipos de vínculos porque en la sobresocialización perdés de vista a la persona a un toque como que ves mucho de todo y no llegas a conocer como profundamente a alguien a no ser que las dos personas se den el tiempo para eso entonces eh, no sé, yo voy por pocos vínculos y reales y de confianza y sinceridad y no 28.000 vacíos, no sé es lo que me pasa a mí bueno eh, ¿se puede acumular se, el amor? se puede acumular el amor, varias cosas para destacar a través de lo que dice esta entrevistada, una es esta cuestión de la sinceridad ¿Qué pensás, Torticelli? La, la confianza, sinceridad? la mentira, dijo también. Habló la bien, mentira. Habló mucho eso. Eh, antes que nada, en otro estudio anterior que hemos hecho, hemos eh, eh, salido a recabar estadísticas a lo largo de, uh -huh. del mundo, no del país en este caso, y hemos eh, una de las estadísticas es que la, la mayor parte de las parejas heterosexuales monogámicas se separan por mentiras. Decirlo otra vez. La mayor parte de las parejas heterosexuales monogámicas se separan o los mayores conflictos que llegan a tener es por mentiras por infide infidelidades <risa> bueno eh, esto que dice acá nuestra entrevistada un poco nos hace pensar esto que si realmente el modelo monogámico no cae en sí mismo sí si... no, sí quiere decir más <risa> Bien. No, empuja no es cierto empuja a eso el ocultamiento a temena a lo prohibido a, a limitar el deseo a eso a construir un eh... La, una misma a su propia jaula eh... y que también por el solo vínculo por ejemplo de ser novia esposa, eh, se deban eh, hacer ciertos rituales aunque no se tengan ganas y si no se tienen ganas, se tienen que hacer obligatoriamente o no hacer pero sufrir culpa por eso, eso un poco lo plantea la entrevistada Hoy por ejemplo, perdón, sí, no quiero favor. interrumpirles Nos encantaría conocer tu experiencia Mirá, justo esta mucho. no es mía, la que voy a contar Pero justo el otro día una persona me dijo ¿Sabes qué pasa? Yo si estoy bien con mi pareja No necesito otra persona con la que estar No no no lo necesito, estoy completa, completa. No quiero... La idea de que pasa? el amor romántico te completa Pero no así con una amistad Vos estáis bien con una mía pero por ahí necesitas otra amiga más. Da la casualidad que fue un testimonio heterosexual. Esto que estoy contando es entre... Si lo voy a ¿Casualidad o causalidad? Suma esta encuesta que ustedes tienen. Por otro lado, claro. es una persona separada por infidelidad. O sea, ah, que bueno. Sigo sumando la escritura. Eh, lo que se doctora. dice un cornudo. Tal cual. Cornichelli. Cornichelli. <risa> en mi barrio Cornichelli se decía. Eh, bueno, un poco para ir cerrando nuestra columna... Eh, a través de, de todas estas, estas entrevistas que hemos hecho, me parece que podemos dejar una moraleja. ¿Cuál puede ser, Torticelli? Mm, que se puede, no se puede la moraleja. ¡Animarse! ¡Animarse! Más es, marse, ¿verdad? animarse ¿verdad? es una propuesta, pues claro. una puerta abierta de esta, de esta columna es animarse. animarse, intentarlo, sin temer no se muere en el intento, yo no lo he vivido tanto en primera persona, pero me han contado. Le han contado, sí, una prima. Me conté una prima. le conté una prima. La de... Bueno, después la hablamos. Sí. Eh, otra cosa que me habían dicho que me gustaría rescatar en este momento es que una amiga diciéndome... Me dijo, una vez que se enamora se descubre de descubre algo nuevo. Entonces, ¿por qué no debo descubrirse muchas veces... Eh, en el tiempo ¿no? No, que esa, ese descubrimiento sea una promesa y sea algo continuo y otra cosita también que nos había eh, nos había dicho una oyente es esta cuestión de cómo nombrar estos vínculos y nada más nombramos algunos, algunas le dicen no monogamia, otras le dicen amor libre, otras víncula. le dicen víncula, mi víncula eh, amistad, amistad amante Bueno, y dejo dos facebook de, de que dale, hemos hecho dale. relevamiento sí. uno es agamia y otro es experiencia este es un grupo de facebook está bueno para es heterosexual tiene un problema o sea no puramente heterosexual pero bueno se llama Experien pero es como decían las chicas del Reable hay que entrar sacar de ahí uh, exacto exacto se llama experiencias amor libre argentina hay que pedir una solicitud enista y completar dos preguntas te hacen las preguntas yo estoy en el grupo Ah, me afectaron. O sea, no sabíamos esta experiencia de, de Yo estoy también en el grupo. Yo creo que un buen resumen del, de la jornada de hoy de sexo y leso drama es más es más, me parece, ¿no? Más es más. más es más. Como lo dijo ya Fangoria, Fangoria, suma, todo suma, sumemos vínculos, sumemos cuerpos. <risa> Ya estoy derrapando. Bueno, ¿qué más? Eh, bueno, yo, hasta... lo bueno que me queda esto es que yo ahora tengo un viaje a la Uncham con mi compañera, mi cómplice y todo, de dos horas a la Uncham. Ah, sí, esto es, es lo bueno que me queda esta colina. Es verdad. Con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo viernes, ¿no? ¿Es así? Sí, puede Creo ser. Creo que el ser. próximo viernes a mí me surgió eh, un viaje. ¡Ay, qué lástima! Eh, para ser este tipo de metidos. Un congreso, motivos, un congreso ah, internacional bueno. a San Pablo. Bueno, bueno, me encanta entonces nos y, Quizás enterando. recopilemos para la siguiente semana bueno Amor en encanta. Brasil me ¿Cómo encanta? se vive el amor en Brasil? Bueno, me encanta entonces Bueno, un, un temita, ¿no? Bailamos un tema, en este caso Ana Wintour wow. No sé si lo digo bien No, no es este, me están diciendo del otro lado que es otro Es sorpresa Que les cuento cuando vuelvo del tema Quisemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. pasar vamos a escucharlo ahora y después seguimos con el resto de todo. poema de agradecimiento no quiero empezar con un perdón quiero la exposición solar de la herida para que el calor diurno dé permiso al error, porque si no somos dos, si somos la suma del mapa del ardor, no sé cómo se hace, si somos dos tampoco error de pagar la equivocación con desamor cuando dinamizar las fronteras de nuestras cartografías de deseo La policía está dentro Una persistencia húmeda y pesada es lo que queda cuando se amansa Una hipervigilancia felina la antecede No se trata de si soy o no sois posesiva, porque de hecho lo soy He sido socializada en una sociedad de régimen monogámico y tutelar la policía vive dentro del pecho y detrás de las orejas, me invalida y dependiza. Me acorrala entre el miedo y la vergüenza, ensucia y confunde el mapa. Entre la exploración y la cartografía hay un mantra. ¿Qué puede un cuerpo? Puede miedo, vergüenza, dolor, control y manipulación. Quiero que la mitorta de mi compañera me desee. La miseria de este pensamiento radica en que el deseo podría devenir propiedad transitiva de la eterna presencia o del control. Quiero el ostracismo a causa de su conducta y así, así exiliar el monstruo que vive entre nosotros Mientras tanto, patrullo los encuentros y sostengo experiencias que no deseo. Persisto en lo ajeno. Me siento diminuto, orgánicamente diminuto. Desmalezar el camino para volver a preguntar, ¿qué puede un cuerpo? Desamor. Soy muchos cuerpos. Eventual y espasmódicamente todos se acompasan, por circunstancia o por deseo. No soy solo el desamor. También soy mirada atenta de proyección y creación. Ya no ofrezco explicaciones, no gestiono invitación, no hay diálogo pendiente. Solo el solo el compromiso ético y político de invención y recreación. Me sostengo a mí misma, busco espejos. Ya no quiero ser amiga de la mitorta de mi compañera. Lo que quiero es soltar, ahuyentar al aparato represivo de los cuerpos, dejar de vigilar, desvestirme la disciplina para abrazarme, tocarme, acariciarme y crear. Eso quiero. Quiero cartografiar y devenir paisajista, aventurero, marinera y hogar. Recoger la maleza para poder transitar y rastrear a lo largo del camino. ¿Qué puede un cuerpo? Reparar. Reparar. El dolor por el desprecio, la bronca por la mezquindad, la vergüenza por el fantasma. Acá está el mío, sin culpa y sin flagelo. Porque no se trata de si soy o no monogámique, sino de ver bajo qué agenciamientos colectivos que creamos otro querer. Entre la exploración y la cartografía hay un mantra. ¿Qué puede un cuerpo? Vulnerabilidad. Estos son los grafitos. Mi cuerpo el papel. Escríbime, marcame, pintame, cartografíame. Buenísimo. Ahí Aplausos. Aplausos. Muchas gracias a por el compartirlo. Poema de agradecimiento. Bueno, seguimos con una súper columna de, sí. llena de odio. Pasamos del amor al odio. Eh, bueno, acá tenemos de vuelta a Beatriz de Burlingam, que, bueno, nos va. Hola, Beatriz. Hola, ¿cómo andan tortas? Hola, Beatriz, bienvenida. Quiero empezar con este bello, bello audio. Escuchen.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 Ay, nos encanta que nuestras lesbollentes nos manden esto, estos mensajes y que vayamos armando una comunidad de odio donde podamos decir fuerte muerte a Gandhi, Gandhi no te bancamos, no soportamos el pacifismo, no soportamos la no violencia, nos parece que está bien si vivís en un país donde hay 1.300 millones de personas, pero acá no está bien la no violencia, ¿ok? Así que en este hermoso día voy a leer algunas cosas que nos mandaron nuestras oyentes. Eh, como nos mandaron un montón de cosas porque hay un montón de gente que quería expresar su odio, vamos a leer algunas partes y el texto va a estar en nuestra página de Facebook. Greta de Córdoba dice algo que todas sentimos y es esto. Odio cuando hay bebés y de repente la atención del grupo se pierde y todo se torna bebé dirigido. Y el bebé no entiende nada y no sé qué mierda decir y qué es esa obsesión por los bebés. Odio a la gente bebécéntrica o niña que infantiliza. Odio fuerte, fuerte, fuertemente a las cis mujeres que se consideran hétero porque me gusta la pija, me dan paja, mucha, mucha paja. Odio la pija. Gracias por la radio, está buenísima. Gracias Greta de Córdoba, nosotras también odiamos la pija. Algunas pijas, ¿no? Las pijas héteros, las cis pijas. Eh, Sofie de Salta dice... Odio a las femipakis, odio tenerlas en las redes y que en mi escroleo diario tenga que ver una foto donde están con sus novios horrendos, odio que suban fotos de un chongo lavando los platos y que en el pie de foto pongan, se va a caer, posta, hay gente que hace eso, chicas. Terrible. Odio que idolatren el feminismo pichot, <risa> obvio. Oh, <wow. risa> Odio que jueguen a ser malas, a estar enojadas con el patriarcado y que al final del día se vayan a la cama con el enemigo. Odio que se hagan las anti-machos e inviten a espacios feministas a chongos de mierda porque, claro, son los compas, los aliados. Odio su altar al útero, te re banco, amiga, y su ecofeminismo biologicista. No me banco más su sororidad de mujer hetero no me banco que traten en neutro a los choongosis a los objetos y que mis a les mostris no me banco su deseo de formar una familia y traer más humanos para explotar el planeta no me banco que se crean las superadas porque hicieron un asado de cadáveres y no necesitaron de un macho que las ayude Ay, Dios. no me banco que diganlismji y se no me banco que digan no estoy a favor del aborto estoy a favor de no las banco más. Ni a ellas, con su femipaquismo conciliador, ni a los hombres feministas que tienen a la par. No me banco más que se apropien del lesbianismo para calentar pijas heterocis. Ojalá mueran pronto y dejen de robar oxígeno a este mundo horrible. Gracias, compañera. vengamos eh, mucho la palabra muerte, la usamos todo el tiempo, es como algo relacionado con el odio, así que sin sí, muerte, dejen de robar oxígeno a este mundo horrible. Y para cerrar, tenemos una, un texto de Balaquier que tiene que ver con este bello día patrio, uh. que no nos importa para nada. Eh, pero bueno, como tiene es algo relacionado con este 25 de mayo, eh, lo vamos a leer. Gracias, Balaquier. Estas palabras odiantes emergen de un spot publicitario que hicieron actores y actrices de nuestro país para promover la marcha o concentración contra el FMI este 25 de mayo, que me produjo cólicos emocionales, náuseas no binarias y espasmos intelectuales. El texto que repiten los y las participantes del mismo dice más o menos así. Este 25 de mayo voy a ir con mi familia al obelisco a cantar el himno nacional en contra del FMI. Porque la patria está en peligro. Sí, dice todo eso. Les describo la situación porque es una cosa de no creer. De más está decir que los que aparecen son todos varones y mujeres heterosexuales, hasta que se demuestre lo contrario, blancos y famosos. A partir de ahí veamos. Aparece, por ejemplo, Pablo Echarri y sus fosas nasales abiertas al cosmos. Grandinetti, puaj, y Gerardo Romano, doble puaj. Curiosamente este señor ni supo agarrar bien el teléfono para selfearse al punto que se parece a la señora del video viral, Susana apretá vos que no tengo dedo. <risa> También está Esbaraglia que de argentino ya no sé si le queda un peso en el banco. La Vertet que es la única que por lo menos no dijo familia y Rita Cortese que es una regia y hay que decir que trató de modificar el texto, pero aparece sentada al mejor estilo violencia Rivas, lo cual produce un efecto tragicómico al asunto. Para rematar está Paola Barrientos, la que se hizo famosa por el personaje de la mina que le usa la tarjeta de crédito al marido, y la reina Luisa Culioc, que al menos aporta algo de glamour a un grupo de personas que en su mayoría parecen haberse filmado recién levantados y sin bañarse. Todos usan un tono de voz monocorde, apesadumbrado, triste, como si se tratara de un velorio y no de una lucha. La pregunta que me vino es, ¿quiénes son estos que eligieron usar todos los argumentos de la derecha más recalcitrante de este país, de mierda, agrego, para convocar a enfrentar supuestamente a la derecha? Para empezar, tranqui, ojalá la patria estuviera en peligro, hermanes. A ver, una cosita, en contra del FMI estamos todos, incluso el perejil que cree que no lo está porque es más macrista que Susana Jiménez. Ese también está en contra porque somos todos pobres, hermanes y vamos a ser más pobres todavía. Pero querida amiga, la patria que defienden del FMI esconde tras su propio nombre la sangre y la violencia de todo el heteropatriarcado binario y normalizante. Son ustedes los lindos y las lindas de la tele, los que salen también con el pañuelo abortero. Son ustedes los mismos que ahora levantan las banderas de la derecha. El nacionalismo, la patria, el himno y todas las pelotudeces que nos meten en la cabeza. Y la familia, nada como la familia la institución opresora por excelencia, primera marca de obediencia sobre todos nuestros cuerpos. ¿A cuánto estamos de hacer un bebito anti-FMI para la próxima marcha? Me rompe todavía la cabeza pensar en cómo carajos se les ocurrió usar todos, todos los argumentos de la derecha para defender a nuestro país del peor golpe económico desde el 2001. ¿Cómo carajos les resultó congruente con la cantidad de pavadas que hablan en la tele sobre la deconstrucción del patriarcado? ¿Ni siquiera les dio para escuchar la homofonía entre patria y patriarcado? ¿Estamos compitiendo a ver quién es más facho? Entonces, si se me ocurre que nosotros también podemos ser faches, sería un eslogan más apropiado y además, digámoslo, tiene más punch. Odio a los compañeros y compañeras que me convencieron durante mucho tiempo que ser feminista era muy parecido a ser liberal y que me dijeron que no, que para mí no hay lugar, que por ahora no, que después capaz, después de que llegue la justicia social. Odio el subtexto de este mensaje, que la lucha central es la de ellos, CONO, y es económica, y que la de ustedes es sencillamente periférica. Primero la familia, la patria, la industria nacional y después, mucho después, las putas, las lesbianas y las trabas. ¿Nosotres no somos la patria? No. nosotros no somos la familia? No. Para mí la familia y la patria son valores a destruir. Ni de construir ni transmutar. Des-tru-ir. Y termina con estas bellas consignas. Abajo el FMI, arriba la patria en posición de misionero. Coger y vencer. Patria o tijereta. Coge y vuelve o coja y vuelve. Besitos de balaquier para nuestra columna. Muy Muchas buena. gracias. Muchas gracias Beatriz. Tan gracias odiante, tan odiante. Muerte a Gandhi. Muerte a la familia Muerte, <risa> Muerte al padre al 25 de mayo Bueno Tenemos un temita musical La patria celano el Contame Por favor el Polita El temita musical Es de Azaelia Banks Azaelia Banks eh, Y el tema se llama Anne Wintour Shades always, these bitches can't look low Bob, sleep, cheek, the teeth, I thin those In Vogue, I do what you can't know I'm runway, you know they a sideshow I'm first page, the main stage like those The one dame, the one named that I know Just take notes, they on like halos Make pesos, most of these bitches is my coons You new puss, this catwalk is my throne I'm penthouse, you trap house and rhinestones These diamonds on my bone be my own Invin' styles, I've been crowned as my home Bitch, I'm going in ball gowns, the spring stone You take shots, I make shots, the end zone These bitches overwalling some more as they win slow Let me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 Bienvenidas otra vez al aire Tenemos eh, Algunas cosillas que recordarles antes Sí, de le vamos a recordar nuestra agenda sí. eh, Mañana sábado 26 juana eh, yo, perdón Jornada por Joana Ramallo A las 15 horas en Gobernación También tenemos hoy eh, La fiesta drag En Guajira La matria drag En 49 entre 5, 4 y 5 perdón A partir de la 1 de la mañana Tenemos también el domingo 27 de mayo, a partir de las 14 horas, Mural del Comité Cordistán. El lunes, ya empezando la semana, 28 a las 18 horas, Panuelazo por el aborto legal, 18 horas en la legislatura de Buenos Aires. Y el lunes eh, 4 del 6, 4 de junio, está la marcha en Yurá Menos, a las 17 horas en Plaza Moreno. Eh, también queremos recordar que todas las les ganadores del sorteo van a estar publicadas en la página también que les recuerdo que es facebook polésbica en el bar e instagram polésbica en el bar acuérdense que hoy estamos en vivo no, no en directo, en directo. <risa> <risa> eh que más eh bueno eh, recordamos que la antifaz se lo ganó eh charlie sere diana y Car y caral la caramelo después eh la la la pasta frola la ganó Alfonso Lariza El flash tattoo se lo ganó Ornella el, eh, Los productos dietéticos se los ganó Pote eh, Una docena De empanadas de verduras se los ganó Luz Villanueva Ana Alfonso se ganó una docena de, de empanadas de calabaza eh, Laura Aguirre Se le regaló Se, se sí, ganó no. unas perenjeras En escabeche Marina Pilato unos fanzines Rosa, Rosa Bolero un cuaderno y Oscar más fanzines eh, bueno, estamos, estamos también les perdón que la interrupción esperando que nos llegue un audio de una trabajadora de la línea 144 hoy estuvimos con algunos problemas en la comunicación sí. y no nos está pudiendo llegar el audio de Ro que bueno nos va a contar un poco de lo que está pasando en la línea, de los despidos de las medidas de Vidal Sí. de cómo están se criminaliza la lucha qué cual, casualidad porque. que las compañeras que fueron despedidas eh, además habían hecho paro sí. estuvieron en la calle y además están las contratadas vio. están eh, totalmente precarizadas y son también las, las compañeras las que están en la calle en, eh, con las situaciones de violencia de la calle bueno, esperemos que Ro pueda llegar con el audio el tiempo es tan tirano Y, así, y si bien fue una lesbiana la que inventó la fibra óptica y el wifi, se complica que lleguen los mensajes. Yo te bancamos lesbiana igual siempre. Obvio. Pero bueno. Eh, ¿Qué otra cosita les puedo decir? Les vuelvo, a invitar, las, les vuelvo a invitar para que vayan a entrenar eh, con las chicas de la Real. Acuérdense que tenemos que estar preparadas para el chongo que ataca siempre, en cualquier momento. Te diste vuelta y hay un chongo queriéndote hacer alguna. Terrible, así que sí. rescatémonos y hagamos potencia, ¿Tienen? tortillera, chicas. Se juntan los martes de 5 a 7 p.m. en calle 47 entre 11 y 12, número 840. Eh, está buenísimo ese entrenamiento, es power. Bueno... Eh, Está llegando el audio de Rod. Tenemos un, un audio que es... Me parece que re tenemos re poquito tiempo y es un audio eh, muy largo, sí, ¿no? Muy me parece. Pero bueno, vamos Para a tratar de pasar pedacitos. Eh, las preguntas que, que le hicimos a Rod tienen que ver con esto. Con, bueno, ¿cómo funciona la línea? ¿Cuál es el problema que están atravesando ahora? ¿Los despidos? Cómo, ¿Qué estrategias de lucha se dan de sí, ahora en adelante? Sí, están en asamblea hoy. Temprano. Las chicas están en asamblea ahora y después eh, van a estar en la toma. Así que, eh, bueno... Después les vamos a regalar unos temas a ellas luchadoras eh, tenemos el audio de Roya para pasarlo bueno ahí va ahí va Hol chicas eh, bueno soy operadora de la línea 144 eh, agradecerles el espacio por ahí voy a ver porque es bastante complicado pero vamos a ver si lo puedo sintetizar eh, como para que estén para comunicar el, el conflicto Eh, bueno, la línea 144, como todos saben, es una política que ya viene funcionando varios años. Antes funcionaba como ABM, eh, luego se ha absorbido como como política pública estatal. Eh, tiene como característica principal la atención, contención y derivación a territorio de mujeres y otras identidades en situación de, de violencia, tanto dentro de lo que es el vínculo de pareja, como dentro de lo que es eh, el ámbito familiar y también en relación a otras <ríe> otro tipo de, de relaciones donde se reproduce el mismo tipo de, de violencia por parte de, de los varones. Y concretamente estamos, bueno, ya hace bastante tiempo que lo que se está pidiendo, exigiendo, es la estatización de la línea porque la, la complejidad principal es que las trabajadoras de la línea tenemos por sectores diferentes diferentes tipos de, contra de contrato eh, y ahí está la trampa principal, eh, las operadoras por un lado que son las que coordinan los grupos de cada guardia, los grupos de las operadoras están con un contrato de um, carácter monotributista que se vence Eh, cada tres meses eh, hasta ahora se venía renovando hoy ya las compañeras están sin contrato, ¿sí? ya se les venció no hay respuesta, no hay garantía eh, para la renovación Eh, ...y por otro lado están las compañeras del equipo de seguimiento... ...que también hay gente en planta permanente... ...por parte de la Secretaría de Derechos Humanos... ...Subsecretaría de Género... Eh, ...y otras chicas que están contratadas... ...que también se les vencía el contrato... Eh, ...ahora, que son eh, las cinco compañeras despedidas... Eh, ...la semana pasada se les informó... ...que no se les iba a renovar el contrato... Eh, ...porque no... ...principalmente el argumento, entre comillas... Eh, era que no seguían la perspectiva y la línea de eh, la nueva gestión, la nueva coordinación eh, que nos pusieron para para dirigir lo que es la línea 144, específicamente de, de Provincia. La directora de la línea es Débora Schwarzberg. Era irresponsable de su parte, ejercer su derecho, el derecho a huelga. Eh, el derecho a reclamar sobre mejores condiciones laborales, que por supuesto impacta directamente en lo que son las, las mejores condiciones de atención. Eh, entonces en ese sentido se estaría reclamando a través de paros y de diversas eh, manifestaciones, denuncias públicas, eh, la regularización de los contratos y la estatización laboral de la línea, además de las mejoras laborales, y eh, específicamente las operadoras tienen otro tipo de contrato que es un contrato tercia terciarizado eh, por una empresa privada que se llama Provincia Net. Eso como reclamo general. La semana que viene, la, la semana pasada, las compañeras fueron despedidas, con lo cual ahora el reclamo central es, eh, además de los de los que ya mencioné, la reincorporación de estas operadoras, de estas compañeras y a eso le agregamos ahora que se vencieron las los eh, contratos de las compañeras de la coordinación le agregamos el reclamo de por supuesto no más despidos y que se garanticen la, la renovación de todos los contratos algo que había sido un compromiso de la nueva gestión mantener el, el plantel com, eh, completo con las mismas trabajadoras el conflicto principal es que la nueva dirección de la línea a cargo eh, de una ex operadora del 911 débora Schwarzberg eh, tiene una línea que no se venía barajando en la, la digo, tiene, tiene, tiene una línea política que no que dista visualmente de lo que se venía eh, planteando como como política de intervención dentro de lo que es la línea eh, la perspectiva política que tienen es de operatividad, literalmente dicho y exigido por ellos, levantar las, las estadísticas de atención sin siquiera ponerse a pensar las particularidades de esta atención. Eh, entonces, en ese sentido, además de que hay situaciones de persecución laboral, situaciones de eh, violencia laboral por parte de la, de la nueva directora, eh, que por supuesto la nueva directora responde a, a toda una gestión, ¿sí? Eh, esta nueva gestión está a cargo del secretario de Derechos Humanos, Cantón, eh, así que la idea es denunciar concretamente que las falencias de la línea, los despidos y todas las problemáticas que estamos teniendo eh, son responsabilidad del Estado, eh, de un Estado que no solo violenta a sus trabajadoras, no solo utiliza esta política pública, Eh, como una propaganda política en vez de utilizarla para garantizar los derechos de mujeres en situación de, de violencia de mujeres que son trabajadoras de la línea y de lesbianas que también somos trabajadoras de la línea eh, con lo cual la lucha pasó por ahí sí primero visibilizar el conflicto explicar a la gente cuál es la complejidad de la línea cuál es la complejidad de la atención cómo se ponen en juego los, los diferentes tipos de, de contrato Estamos en paro desde la semana pasada, paro total de toda la secretaría y de la línea. Y lo que viene sucediendo concretamente es que estamos sufriendo eh, la nueva metodología, además de lo que es violencia laboral y persecución. Estamos sufriendo, las operadoras específicamente, eh, aprietes por parte de la de la empresa privada que nos contrata, que nos contrata eh, bajo la forma de empleadas de comercio. que Bueno, ahí estábamos escuchando a la compañera de la línea 144 eh, denunciando la persecución, la precarización de las compañeras y por supuesto los despidos, eh, estuvo en toma la Secretaría de Derechos Humanos y ahora la toma sigue en 8 y 53 y obviamente que desde Polésbica en el bar decimos no a los despidos, muerte a todo y sobre todo al Estado bueno, sí, bueno eh, Les mandamos un saludo grande a, a las tortas de la asamblea Que nos van a escuchar ahora en la toma no Nos vamos despidiendo de este programa Bueno, sepan que siempre cuentan con el espacio De Polésbica en el bar En Rayonauta Que les dejamos un DJ set De tranza DJ tranza Para bueno ponerle Un poco de De, de color baile. De, onda, de sí. movimiento eh, Nos despedimos hasta el próximo viernes a las 22 horas por Radio Nauta. Esto fue polésbica en el bar. Gracias a les oyentes, a las lesbianas que están del otro lado, de este lado, de todos los lados. Gracias. De la pestera y de este lado también. Eh, un beso a todos. Eh, bueno, nos, nos despedimos. Menelipa. Hasta el próximo hasta viernes la a las dejeos lesbianas.